Ashcan Totlacpalolis en Tlahuiztlan Pachanéque, en Tonatírioquisayan y allá en el Quezalcoatl, agradece Matilia Encopali, en el Tecocol y la Pipizali y Juan Huevo en Zozonali. Ashcan en Tlahuiztlan Pachanéque al rumbo del in tonatiu poniente, temoa lugar por donde se Mayawel, el son, rumbo de Mayawel, y mayaguel y guan y en chipetotec y de chipetotec matilia incopali y guan al rumbo del norte. Lugar donde reposa el sol. Y ella en Tezcatlipoca. Agradecemos. Con humo de copal. sonido de caracol. Y con huehuet. Has cantado palolis. Al rumbo del sol. Donde se posa el sol. Has cantado el lunépantláiano. Lugar y yanguitzilopochtli de, te de, no de caracol y huanguehuetztzocsonali. las Pedimos permiso Intlanantzin Tonacanantzin de madre Tona en lo que estamos hechos agradecemos Otitematilia y copalli Inatecocolli Tlapizali y Huanghuehue Tetzotsonali Ashcantotlacpalolis y Hueyolhuichitl al corazón de Tototat cintonati incuautlewanitl el totonamit agradecemos tematlia incopalli inatecocolit lapitzali por ese conteo de los Scatalites en este viaje sonidero, el número 159, eh, hoy comenzando con música sin fronteras, música del otro lado del charco, y pues esto es el 159, préndanse que esto ya comenzó y va pa' largo, pa' largo compadre, ¿cómo está? Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Buenos días, buenas tardes, buenas, tardes, buenas noches dependiendo del lugar en donde nos escuchen y pues hoy como bien lo dices entramos con un material directamente del otro lado del charco y pues el, el hermano Joe Pilgrim y la banda The Ligerians ganando nada más y nada menos que el mejor disco del año en el país de Portugal. Sí, hay por ahí una publicación que acabamos de hacer hace un ratito, hace un minuto, en donde ustedes pueden leer por qué se le da este premio a este disco eh, y pues es dice que el mejor ejemplo de reggae de raíz que existe, al menos en 2015, compadre. Sí, un excelente disco y en el cual, pues este sencillo que escuchamos de Lion. Tiene también detrás pues toda una producción y generaron un video muy muy bonito en el cual nos sentimos muy conectados, en el cual se enciende pues la planta de la salvia para bendecir y para limpiar el lugar en donde se toca pues este, esta rola de Lion entre Joe Pilgrim y The Legion. Y pues... Eh, se llevan este gran reconocimiento y el reconocimiento de toda la banda que los escuchamos en cualquier parte de este mundo porque seguramente mucha gente ya llegó a escuchar este estos sonidos de este reggae de raíz cómprenlo está por ahí en iTunes y también disponible en CD si vale la pena comprarlo todo pueden comprar algunas rolas pero pues si lo compran todo y apoyan a los productores a los creadores pues qué mejor Pues así iniciamos el viaje sonidero número 159 y... 59 ya, y nueve, encaminándonos y nueve, a 200 nueve, transmisiones al cable. Pues hoy vamos a estrenar también algo de música, eh, lo más reciente de pro algo de Candy, una muy buena música, Duke Wise Style. Hablando de Duke y estos viajes, pues también vamos a estar hablando... De la visita de Quebra Etiopia Sound System a la Ciudad de México Y vamos a estar enlazándonos con la banda de Jacomand Para que nos platique todo en torno a esta visita También tenemos programado para hoy un poquito de esa cumbia electrónica Que se está generando por allá en, el, eh, en la sección austral del continente americano Y recordando a Tex Tex Alalo. De text text también vamos a estar poniendo algunas rolitas, seguramente, ¿no? Ojalá que sí. Así que, pues esto es el viaje sonidero viero, viero, y viero. vamos a comenzar con algo de música. No le cambie. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? gets on nessa nessa ready to asylum candy what oh, did you drop drop probably drop probably, probably, probably, probably. volvimos a este viaje sonidero el 159 y mandándole un saludo a toda la banda que nos está escuchando que cada lunes eh, apaga su televisión y le prende a este de Braille o viaje sonidero y pues decide bloquear con nosotros un rato. Darse el viaje es como tener un incentivo cada lunes por la noche por el cual continuar viviendo y existiendo para llegar al siguiente viaje del siguiente lunes ay ay ay oigan y mandamos un saludo también a Morrito de la imagen que anda corriendo ahí en el facebook eh, que hace una V de la Victoria y del viaje sonidero que es el sobrinito de unos amigos eh, y pues les mandamos un saludo allá a la banda de la colonia del mar la colonia del mal allá eh, pues Eh, al suroriente de la ciudad monstruo Al suroriente de la ciudad monstruo, así es A la familia Leslies De los Leslies la Tetra Y toda esa banda, un saludo y una papacho Así es Y pues por ahí nos pirateamos Esa foto para Generar nuestro banner de eh, Pues el inicio de año En el 2016 Del viaje sonidero, así que Un saludo para ese morrito Que es bien prendido y además toca la batería Aunque y usted tiene no como lo crea. cinco años o menos ahí está el saludo para la banda y además eh, pues de lo bueno que hay así como estábamos abriendo este programa con la noticia del mejor disco del año en Portugal Joe Pilgrim and the Ligerians pues también tenemos algunas noticias no tan gratas pero que hay que pues que hay que saber y que hay que estar informado también entonces Pues yo creo que ya ustedes saben de este tema, eh, el ecocidio en Tejamar, una localidad que está ubicada allá en Quintana Roo y pues que en estos días ha estado en una situación ahí pues pública, eh, el ecocidio que se está llevando a cabo o que ya se llevó a cabo en este lugar de manglares Eh, que fue devastado para construir ahí pues seguramente una zona hotelera 40 desarrollos turísticos al parecer así es y pues que por supuesto están en manos de extranjeros y entonces bueno pues eh, gracias señor eh, <risa> produce señor todopoderoso <risa> mentor mentor de mentores. Saludo para los mentores y las aprendices. Oh, sí. O, los mentor para... o las mentoras y los aprendices Y para sus alforjas también. <risa> y pues es un ecocidio. Y a mí, por ejemplo, hay cosas que plantean como rescatar la fauna. Y entonces lo que plantean hacer, eh, como en muchos otros lugares donde eh, devastan, es llevarse a la fauna de ahí... Y, e introducirla en otro sitio, que me parece, a final de cuentas, resulta el mismo ecocidio. Sí, como pues generar un zoológico con los animales que se ven afectados, ¿no? De una u otra manera, en un hábitat natural, en realidad, lo complejo acá no es solo mantener vivos a los animales en cautiverio, sino eh, pues el daño ecológico que se le está haciendo pues a la, a la tierra destruyendo ecosistemas, suplantando otros. Claro, y cómplice de esto pues es la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales... Eh, ...la que aprobó junto con el Fondo Nacional de Fomento al Turismo... Eh, ...la destrucción de este manglar en Tejamar. Y bueno, pues con esto se pone a la venta eh, este territorio al mejor postor... ...y entonces, bueno, pues no importa lo que exista allí, la diversidad, ese ecosistema... ...lo importante es bueno pues eh, seguir vendiendo y seguir atrayendo turismo a esta región del país pues así es este nuevo eh, atraco a la naturaleza en donde pues ahora gran parte del manglar que quedaba en pues en esa, en esa región del suroeste de, del sureste mexicano pues adiós se llamaba esos manglares Y pues en realidad no sé si es necesario más complejos turísticos, yo creo que con los que existen son suficientes, sin embargo pues la competencia en, en ese tema del turismo y del derroche económico que dejan las playas de Cancún, de Tulum, de Isla Mujeres, pues es bastante grande y con estos complejos en donde el turista nunca conoce un espacio geográfico fuera del hotel. Qué bonito es el hotel, dirían en algunos lados. Oigan, 22 empresas son las que pretenden edificar 59 hectáreas del manglar tejamar Jamar. Y desde luego estas figuras pues eh, se ligan a eh, personajes de la política. Entonces, pues sí, es importante decirlo, recalcarlo y pues estar como al tanto de ver qué es lo que sucede actualmente. Eh, lo que pasó es que se suspendió a través de un juez esta obra, pero bueno, pues eh, a final de cuentas el daño ya está hecho y 30 años tal vez se tardaría en regenerar eh, el manglar Tejamar, probablemente 30 años. Y bueno, pues al ser devastado el 90% de este ecosistema, pues... Eh, me parece que está cada vez en más grave situación su reforestación. Así, con esta información. Y vamos a escuchar unos audios sobre esta problemática. Para entender la problemática en Tejamar, eh, hicimos ya la publicación de dónde pueden consultar más información, leer un artículo completo y además escuchar y ver algunos videos. Vamos a escuchar pues esta información para entender la el ecocidio en Tejamar, están escuchando el viaje sonidero en el número ciento cincuenta y nueve no le cambien y estatal, una brigada de policías y de maquinaria pesada ocasionó un daño casi irreparable en la flora y fauna del manglar Tajamar, en Cancún, para preparar la construcción de desarrollos inmobiliarios. En este video te explicamos el caso en 10 puntos clave. 1. Malecón Tajamar. Es un proyecto inmobiliario que se desarrolla en zonas de manglar de 58.76 hectáreas en el municipio de Benito Juárez, en Quintana Roo, y que consta de 30 proyectos. 2. Los permisos. En 2005, de acuerdo con activistas, el Fonatur obtuvo mediante información falsa permisos federales válidos por 10 años para construir el desarrollo. 3. Ley General de Vida Silvestre. Dos años después, en 2007, la Ley General de Vida Silvestre incluyó el artículo 60, mediante el que queda prohibida cualquier obra que afecte el manglar, que sirve como barrera contra huracanes e inundaciones. 4. Las obras comienzan. En 2015... Los dueños de los terrenos pusieron en marcha sus proyectos ante el temor de que sus permisos vencieran y no pudieran ser renovados por la entrada en vigor del artículo sesenta. Ecocidio. Activistas y ciudadanos denunciaron que especies vivas quedaron sepultadas por los trabajos de construcción. 6. Las especies comprometidas. En los terrenos donde se edifica el proyecto residen especies en peligro de extinción como la rana leopardo, la iguana rayada, el cocodrilo moreleti y distintas clases de aves. 7. La Profepa suspende el proyecto. En agosto de 2015, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente suspendió los trabajos de manera provisional. 8. Juez condiciona suspensión definitiva. Un juez consideró cancelar las obras si 113 niños que pedían la suspensión pagaban una fianza de 20 millones de pesos. 9. Autoridades defienden el proyecto. Tanto la Semarnat como el gobernador de Quintana Roo, Roberto Borja Angulo, han manifestado que los trabajos de construcción se realizan con apego a la ley. 10. Empresas y políticos. En el grupo de las 22 empresas que adquirieron los terrenos de Tajamar, se encuentran personas ligadas a la clase política. El 20 de enero, un juez de Quintana Roo concedió la suspensión provisional para que se detengan los trabajos en el malecón Tajamar. México, que es el quinto país con mayor extensión de manglares en el mundo, pierde cada día 4.5 hectáreas de manglar equivalentes a seis campos de fútbol. Porque en Quintana Roo todo es posible.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 Sonando tremendo cumbión, acá en el viaje sonidero, el cumbión de las aves, chancha via circuito, sonando cumbia. ¿A través del viaje sonidero? ¿De ciudad monstruo para todo el mundo? Vamos, mover pies! Dando el nuevo material de Candy Malstrom Que se puede obtener De manera Gratuita A través de la plataforma pro Este disco Es el lanzamiento número 106 De este net label Con sede en Francia Vamos a subirle un poco Al volumen en esta noche Acá en el viaje sonidero Un saludo a los guerreros de este barrio mundo, un saludo a los viajeros también, y un saludo a todos los que nos escuchan cada lunes a partir de las 9 de la noche, Prendanse. Comenzando acá el viaje sonidero. ¿Y qué tal? Tremenda rola. La verdad que a mí sí me gustan estos beats. Eh, Candy ahora explorando nuevos eh, aspectos sonoros. Y pues, eh, como bien lo decíamos, este disco Malmstrom eh, lanzado al mundo hoy mismo. Y que puede ser consultado a través de odgproth.com Y pues donar también unos cuantos pesos, dólares, euros para quienes puedan y quieran y obtener también pues eh, música en mejor calidad así que hoy estamos echándole un, eh, una oreja a este nuevo disco editado por ODG Prof o más bien pues lanzado desde esta plataforma con más de un centenar de discos ya y que el número 100 para todos aquellos despistados o que no conocen este mundo del Dop Music del Bass Therapy Fue de nada más y nada menos que de Kanka en su disco Abracadabra. ¿Qué más tenemos para este viaje sonido número 159? Ya bien cerca del número 200, ¿no? 400 horas al aire o al cable. Casi 200 horas de transmisión, compadre, pero pues acabamos de cumplir también tres ciclos, así que pues eso también es muy valioso y próximamente la celebración de las 200 horas no, 200 transmisiones, 400 horas oye compadre y bueno yo no sé si tú ya leíste algo en torno a esta información que vamos a compartir el día de hoy eh, una carta petición que está lanzando con destino o el destinatario sería el presidente de la república Enrique Peña Nieto en torno a qué calidad de aire recibimos. Y entonces, eh, la campaña la de Todos, junto con Bicitecas y la Bicirred, está lanzando esta carta petición, eh, que ustedes la pueden firmar, ya acabemos de publicar un link en donde la pueden firmar, y entonces la idea es firmar, eh, juntar alrededor de 4.000 4, firmas para que pueda ser, pues tomada en cuenta esta petición si bien no resuelta cuando menos tomada en cuenta entonces pues sería importante si ustedes quieren leer la carta eh, voy a dar lectura así rápida a una de las de los textos de los párrafos que se mencionan acá y dice mejorar la calidad del aire en las ciudades mexicanas mejora la calidad del aire en las ciudades mexicanas con el fin de reducir los impactos de la contaminación atmosférica en la salud y los ecosistemas exige acciones concretas del gobierno federal y los gobiernos locales de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud México entre los países, entre los tres países más contaminados del continente americano y el segundo país con más muertes por la contaminación del aire por tal razón la mala calidad del aire en las ciudades de México constituye la violación al derecho humano a un medio ambiente sano Que estipula la constitución mexicana Por tal razón, las organizaciones que integran la Red Nacional de Ciclismo Urbano de México, (BiciRed) A través de la campaña Hazla de Tos Te invitan a exigir al presidente Enrique Peña Nieto Que cumpla con la norma oficial mexicana 156 Que obliga a la implementación de redes de monitoreo en ciudades con más de 500 mil habitantes Las conurbaciones y las zonas metropolitanas al firmar la petición también estás enviando la carta por correo electrónico al presidente, al titular de la INEC y al de la Semarnat. Recuerda, una vez que lleguen los formatos, debes confirmar el envío de tu petición desde tu correo electrónico. Y, por ejemplo, eh, esta está en Asla Etos, ahí se puede meter así a la página aslaetos.bicirred.org y ahí pues firmar la carta y leerla completa. Pero, por ejemplo, en Madrid, o sea, el, el que se, el que el gobierno te diga o determine cuál es la calidad del aire, eso lleva a tomar decisiones, ¿no? De tal, de la magnitud de la, eh, de lo que está pasando se toma la decisión para resolver lo que está pasando. Y entonces, por ejemplo, en Madrid eh, ha llegado episodios en donde la contaminación es tan alta que se dan medidas de restricción del tráfico, este, por ejemplo, desde marzo, desde marzo pasado. Y entonces durante probablemente un día no haya circulación de automóviles, ¿no? Como una medida extrema ante una, un caso extremo. Entonces esto permitiría a México también tomar decisiones más eficaces para evitar la muerte de miles de ciudadanos mexicanos por la mala calidad del aire. Sí, en realidad el libro blanco que es eh, un conjunto de información de las ciudades europeas en torno a la movilidad Eh, ha incitado a que diversas ciudades En España, Francia, Inglaterra Pues ahora generen cierta política pública En torno a la movilidad en bicicleta Y tiene que ver con esto no, Con una medida extrema de la contaminación eh, A través de la combustión de eh, energía Para poder mover un coche Mejor en bici Mejor en bici, claro Entonces firmen la carta, chequenla ahí en hazladetos.org, chequen las otras campañas que también han sacado estos compadres, hay por ahí un video también, ¿no? Donde participa el Roco, Pachucote y otros, eh, pues chequen ahí en la página y pues si con una firma se puede contribuir a exigir algo como Ciudadanos, pues puede funcionar Dime qué respiro Pues están escuchando el viaje sonido al 159, compadres, comadres, eh, compadre de Teonahuatil, y ojalá eh, te pongas en contacto porque ya estamos esperando esta sección eh, de los lunes tradicionales ya a través de la página www.regueambulante.org. Or, Como cada lunes, Como cada lunes, lunes, cada lunes. tradicional ne le scam, le scam, le scam, le le le le también es del jardín de ODG Pro Dogwise dummy dummy dummy dummy dummymmy this is this this is estamos acá al viaje sonidero, escuchando pura música de raíz, dedicada a la Pachamama, cómo no. Oigan compadres, comadres, pues llegó el momento de la sección de la Teonahuatili, así que tenemos al compadrito en la vía telefónica para compartir con nosotros en el primer viaje sonidero de este 2016. Primero oficial, porque el, el, eh, eh, yo digo que el anterior fue una especial, de especiales. Ah, oh yeah. <ríe> y este fue así como el primero, yo pienso. Sí, yo creo que sí. Te apoyo. Dense el viaje sonidero especial, todos en bici, por cierto. ¿Qué tal, compadre, por allá? ¿Cómo va? Muy bien, todo por acá. Escuchando el viaje sonidero. Hay que echarle la firma a este documento para que... Respiremos un mejor aire en esta ciudad de México ¿Cómo están por allá? Nosotros muy bien, compadre Pues con muchas ganas de escucharte Ya te extrañábamos A ti, a la comadre de Solo Natural Y bueno, pues ya se nos hizo Ok, sí Torta ella está un poco malita Bueno, no un poco, está, se siente bastante mal Pero pues acá lo estamos echando ánimo Toda no, la vibra para que se recupere pronto ¿Cómo les ha ido? ¿Bien? Bien, pues muy bien, compadre, ya con muchas ganas de empezar este viaje eh, Con usted en la Tenahuatili ¿y qué nos tiene preparado, compadre? Bueno, pues quiero aprovechar que en estos momentos, todos estos días Desde hace ya unos cuatro días ¿Bueno? Sí, lo estamos escuchando Ok, eh, hace ya unos cuatro días, porque fue también ayer, hoy y todavía dos días más, se está produciendo una eh, es, es especial, no, es especial. padre Compadre. Cada once años, perdón. Ajá, sí, ya te escuchamos. Esta alineación de la cual les hablo es muy peculiar porque involucra a cinco planetas, los cuales son Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno Por ejemplo el día de el sábado, bueno la mañana del domingo ya se vio antes de que saliera el Sol se vieron alineados y luego como había sido luna llena, pues al momento del amanecer se alinearon estos otros tres lo que es la Tierra, el Sol y la Luna. Entonces, de cómo es que en la utilizaban eventos de... gastronómicos para los sacerdotes digamos la por decir una palabra no era sacerdotes pero es la palabra que tenemos ahora aprovechaban esta conjugación de energías para hacer grandes ceremonias ellos sabían que la interacción electromagnética y energética de los planetas influía directamente en la Tierra, en la vida de la misma Tierra y, pues, también de los hombres. Entonces ellos aprovechaban estas energías para hacer rezos muy fuertes, para proyectar estas energías para el bienestar de todos. Pues creo que hoy ustedes sabrán también de esto que hay todavía grupos indígenas en México que lo hacen. Por ejemplo, aprovechan la luna llena para hacer ceremonias como los viráricas, entre otros, ¿verdad? Entonces, en base a esto, ciertas personas que nacían en ciertos hechos especiales eran destinados a ocupar cargos especiales como astrónomos, como sacerdotes y otros cargos muy importantes, ya que debido a la carga tan fuerte que proveían estos planetas, pues estas personas al momento de nacer iban imbuidas de ella. Entonces hasta la fecha, pues nosotros debemos de retomar este conocimiento ancestral para elevar nuestro rezo por un mundo mejor, para que haya paz, para que la humanidad se hermane verdaderamente, se una para recuperar todo eso que vamos. A... Valores, pues que las Mundo mejor, mundo más... A ver, compadre, como que de pronto se mueve, o no sé si está agarrando mucho el teléfono y se va la señal. ¿Listo? Ajá, sí. A ver, mejor. Bueno. Sí, lo estamos escuchando. Sí, decía que, bueno, aprovechando todavía hay que aprovechar nuevamente ese conocimiento ancestral para en estos momentos tan especiales como lo son este tipo de eventos astronómicos pues unirnos en el rezo, comadre unirnos para hacer igual ceremonias habitaciones y proyectar esa energía para que vayamos creando un mundo mejor lleno de paz que no haya tanta guerra Más bien que no haya nada de guerra Y que las nuevas generaciones reciban un mundo más tranquilo, donde todos podamos convivir en paz. Por allí los hermanitos del Temazcal, que la única guerra que libremos sea la nuestra. ¿Sí o no, compadre? La Así propia, es, la es, totalmente de acuerdo. Así es. Pues que esta alineación eh, nos acomode a todos. Y pues hay que salir y ver el cielo nomás y la luna. ¿Cómo ve, compadre? Voy a invitar, para los que no la hayan visto, va a ser los últimos días de aquí hasta el 20 de febrero. Todavía tienen este, algunos días para verla. Los que les guste madrugar, pues antes de que salga el sol, como a las seis y media. Si puedo, desde las seis es mejor porque hay más oscuridad. Ya después de las seis y media ya comienza a ver más luz, ya casi no se ve. Pero a las seis es una excelente hora para levantarse. ...deben de mirar la eclíptica... ...y para que los identifiquen... ...son seis... Perdón, ...son cinco puntos en el cielo... ...que no... ...titilen... ...no se entrellan como suele decir... ...las estrellas sí parpadean... ...los planetas no... ...Venus es muy fácil de identificar... ...porque veía mucho y Júpiter también... ...pero Marte, Saturno y, Ven y Mercurio... ...casi no... ...así es que si pueden consultar un mapa por ahí andan en Facebook y pues si no eh chequen un mapa de cómo encontrarlos. Y no se les olvide el reto, por un mundo mejor. Así es, y que vaya acompañado de buenas acciones... ...buenos propósitos... ...y vamos todos juntos... ...muchas gracias. Nuevo ciclo de 52... ...y seguimos eh, nosotros unidos en este rezo, compadre... ...a través del viaje sonidero. ¿Cómo ¿Cuál y compadre. Y pues ahí estuvo Teonahuatili... ...y vamos con algo de música... Porque ya estamos a punto de entablar la conversación con eh, los compadres de command Así que a quienes les mandamos un afectuoso y un apapacho, por cierto eh, Y platicaremos sobre la visita de Quebra, Etiopía Sound System Así que están escuchando el viaje sonidero, denle play, paren oreja, no le cambien Llévele, llévele el tradicional de los lunes por la noche el viaje sonidero en vivo y en directo a través de www.regambulante.org. Hoy en el 159, compadres y comadres, tenemos eh, un enlace con eh, los compadres y comadres de Jack Oman Sound System a quienes estamos a punto de marcarles para poder platicar acerca... ...de la presentación... ...de quebra Etiopia Sound System... ...acá en la Ciudad de México... Eh, ...en febrero 19 y 20... ...así que... ...pues vamos a entablar conversación con ellos... ...para que nos platiquen... ...todo lo que se viene en torno a esta presentación... ...que es el launch... ...de United Nations of Top Weekender... ...México... ...es así compadre... ...¿sí o no? ...pues... Yo creo que ya nos están escuchando, ya están por el otro Hola. lado del cable los eh, compadritos y comadritas de Jacomán. ¿Qué onda, compadres? ¿Cómo están? Hola. ¿Hay alguien del otro lado del cable? No sabemos qué está pasando. Compadres, ¿nos están escuchando? Ahí están los compadres, escucha. Bueno, algo está pasando con esta tecnología. Ya saben, siempre a la mera hora algo falla. No sé si el Facebook pueda funcionar en estos casos, pero estamos intentando comunicarnos a través de una videollamada. Así que ojalá que nos contesten si nos están escuchando Porque ya queremos platicar con ustedes, compadres, comadres Y mientras saludando a la banda que nos sigue escuchando eh, A los que mandan saludos eh, desde Francia A los que nos escuchan allá en la Ribera Maya En Sudáfrica, quebra saludos por allá Y pues a todos los escuchas de este viaje sonidero Compadre, Jacqueman, amigos, familia, ¿cómo están por allá? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? ¿Ya me escuchas? Hola, compadre, sí, te escuchamos perfecto. ¿Qué tal por allá? Positivo, aquí positivo, buenas noches. Pues un poquito aquí, enlazando con ustedes para dar un poquito de información ya que nos estaban buscando un poquito. Sí. Da, da. Algunas respuestas, algunas preguntas de lo, de lo que está pasando ahorita con estos chicos que van a venir Eso está buenísimo compadre, ¿cómo está la banda? ¿Quién está con usted por allá? Aquí estoy con Sari, aquí estoy aquí en, en la casa, aquí estamos ahorita este positivos hermana eh, pues nada. Saludos <risa> ya, ya, ya, ya a Papacho, este... para la banda, para la Sari bien, ¿Cómo están? Saludos. Sí, muy bien. Nosotros gustosos de escucharlos. Ah, igualmente, sí, que casi no tenemos mucha comunicación, pero igualmente este muchos saludos y paz por allá. Sí, cuando nos escuchamos siempre es para cosas positivas, ¿no? Como ven? Curiosamente sí, yo creo que sí. sí. Qué bien, qué bien, comadre, pues eh, platíquenos, ¿qué se trae? Como en que el se remano? corta un poco la red. Sí, se no, corta. No nada, nada. ¿Nada me escuchas? A ver. Tal vez eh, ¿Sí si estás escuchando por ahí, ya, comadre. Okay. Sí, ahora está mejor. Va se perfecto. Cortó un bueno, pues hagamos esta plática y bueno, pues compadre, cuéntenos qué se trae entre manos. Ya comenzó un sistema. Pues ya, ya tú sabes, ya hemos hablado un poquito también desde que hemos llegado aquí al, al DF, como la otra plática también que tuvimos, pues tratar de seguir compartiendo lo que hemos aprendido y pues un poco de desarrollar un proyecto diferente en el Distrito Federal y pues ahorita viene este evento que es crucial pues para nosotros, que es pues algo de lo que nosotros venimos representando por parte del... Pues la cultura es, es este proyecto africano que viene con el nombre de Quebra, Etiopía, que, bueno, tiene residencia en Sudáfrica. Por medio de este evento, pues nosotros ahorita presentamos también el proyecto de Yakoman System con African Blood Sound System en, en los trabajos, pues... No poquito para poder soportar, ¿no? Como lo hicimos con China Alpha otros proyectos apoyando a otros promotores también mexicanos. Otra opción al movimiento, pues, que se está presentando para, pues, poder presentar algo diferente en ese momento, pues, que es crucial dentro de la escena también para aprender un poco también, ¿no?, de lo que es, pues, otra visión de la fundación como es lo, lo africano. Y, pues, bien positivos aquí con lo del evento vienen dos personas que son las las que van a dar los talleres y pues positivos hay dos hay dos sesiones ahí, ahí está toda la información parece ser que pues la gente ya sabe hay un sitios de preventa y, y pues ahí estamos no <risa> no sé Oye, qué quieres que te diga comadre buenas noches por allá a todos un saludo al ya comienza un sistema qué tal familia cómo está? Bien bien, por acá todo escuchando pues esta buena noticia de un exponente más de la familia del dop, de la familia del dop, pues que se une con una propuesta no solo en la proyección de tocar buenos tunes, sino también de aportar al mundo pues la danza africana, es herencia cultural de la danza que pues se está propagando por todo el mundo y que además esparce conciencia y comunidad. Una preguntota, acá leyendo la biografía de este Sound System, pues dice que a lo largo de 10 años ha estado tocando en parques y espacios públicos, pues con el objetivo de eh, transmitir la palabra de una u otra forma de la resistencia. ¿Habrá por acá algún tipo de experiencia de esas, compa? Pues yo creo que de momento pues no este no hay el, no hay la posibilidad nos hemos tratado un poco de también acercar eh, a, pues no sé algunas instituciones incluso también que nos han interesado en el proyecto pero pues no se ha podido dar concretar incluso también ha, ha habido familia de, de pues el distrito, del interior de la república y pues no no tampoco ha habido este pues la conexión no Y pues nada, hermano, pues igual, in, y yo creo que estas sesiones que vamos a hacer, pues van a ser, este, bastante, pues, progresivas para poder apoyar a este tipo de personas que están promoviendo esta cultura, y que realmente, pues, o sea, no podemos explotarlos de alguna manera dando algo gratuito, porque ellos, pues, son gente que, imagínate, han sido explotadas por años, nosotros tenemos, pues, que apoyarlos ahora a ellos, ¿no?, en lo que es, pues, en to todas las cuestiones, ¿no?, de, pues, tanto el traslado de ellos como las sesiones que están cobrando que, pues, realmente están haciendo una misión muy, bueno, o sea, los gastos que implica realmente ahorita, ¿no?, y cómo está realmente, pues, la escena o, o cómo está, pues, ¿no?, como conforme a los promotores o situaciones así lejos de, pues, un, un lucro, ¿no?, con, pues, querer hacer algo, sino, pues, más bien recaudar simplemente, pues, lo que hemos nosotros apoyado por medio de eso es la, apoyar la cultura, ¿no? Porque no estamos buscando solamente que nos contraten o que, que, que eran un business, ¿no? O apoyar, seguir apoyando, pues, no sé, un tipo de escena o un tipo de movimiento, pues, que no lleva, pues, más que solamente un business, que al final de cuentas, pues, no es malo, ¿no? Y, y también no es malo apoyarlo y poder seguir continuando, pero, pues, no es fácil tampoco, ¿no? Entonces, es más que nada eso poder ir a apoyarlos y pues las personas que quieran acercarse, a apoyar y pues aprender también, porque es, es eso, ¿no? Compartir precisamente con ellos, apoyándolos y apoyando pues el movimiento pues, mexicano ahorita que se está presentando con una reunión de estos chicos con la Universidad de Estepa en México, pues para poder dar el, el paso siguiente a lo que es pues, no sé, el el apoyar la cultura, porque realmente pues este evento está súper barato, ¿no? O sea, yo me he puesto a ver, no sé, otras preventas, así de otros eventos y pues no, no sé la calidad y aparte pues también lo que implica pues venir de tan lejos, volar tanto tiempo, estar ahorita lejos de su casa, ¿no? Un, el tiempo que han estado ahorita en Brasil y, y pues también pues, lo que implica a ellos por, como ver, como tú dices, la cultura durante 10 años, pues que se ha dado ahí este, pues un poco también También de que los han apoyado, ¿no? Incluso en el Dop Camp pues, han sido muy apoyados, pero pues fueron llevados por gente que, pues, imagínate, el Dop Camp es un, un evento que lo apoyan como 50 activistas que ellos más, no sé cuántos, 100 voluntarios, un montón de voluntarios, 500 voluntarios, ¿no? Hay mucha o sea pero hay gente que está apoyando no no solamente pues teniendo un sistema de sonido ni teniendo solamente pues a lo mejor dinero no porque mucha gente se junta su dinero así pues se trae un artista, no pero pues el hecho de de implica, pues relacionar la cultura no con la congruencia de todo esto pues es una propuesta que pues nosotros pues, venimos trabajando no muy y, bien pues, estamos y, ahí y cómo se da esta conexión con el you know. Uno, una de las reuniones más importantes a nivel sound system en el planeta. Pues positivo, porque pues por ejemplo, ¿no? Eh, viene de la conexión del poder trabajar con gente de otros lugares, ¿no? Ya que pues, por ejemplo, aquí pues luego no hemos sido apoyados, ¿no? Y pues entre nosotros no ha habido pues la conexión para seguir, pues no sé, creciendo todos juntos para estos niveles. Entonces, pues, más bien yo me he visto a la labor de hacer un trabajo para apoyar esta cultura, precisamente, y, pues, mi hermano, yo tengo que ir, pues, a, a conocer, ¿no?, realmente qué es lo que, como te decía, ¿no?, la otra vez que platicábamos, el, el ver, ¿no?, la cultura como es y, pues, el poderla apoyar y, y pues, seguir creciendo, ¿no?, con, con todo. E incluso, pues, es, es bonito, ¿no?, esto de, pues, poder hacer la conexión con con las gentes de del United Nations, porque pues es necesario que nosotros ahora vayamos un grupo de mexicanos más, ¿no? Yo pienso así que estaría bien que ahora, pues yo también que voy a estar allá, pues me gustaría que fuera más gente pues, conmigo para que viera ahí cómo está la onda, ¿no? Afortunadamente, pues tengo algunas cosas que poder aportar, ¿no? No solamente, o sea, te digo, estoy tratando de, de hacer las cosas como para, pues no se sé, llevar a algún pues no sé, algún fin que a final de cuentas pues es el, el promover la cultura, porque ahorita mismo pues es hacer un evento es una, una moneda en el aire, ¿no? Nosotros tenemos la moneda en el aire y pues habrá gente que les guste o no nuestro trabajo o que nos apoye, ¿no? Pero es el momento de unificarnos y hacer el apoyo de, de la localidad para poder pues compartir con esta gente. Y pues también hemos visto pues el progreso, ¿no? De poder hacer estas conexiones. Positivas men, con, con pues, ustedes, con toda la familia no mexicana Pero pues te digo, la hemos tenido que proyectar en, en otro lado Pues sí, un proceso que acá en México apenas comienza Y que en otras latitudes pues ya está bien arraigado Y pues invítalos una vez más a todos los escuchas del viaje sonidero Esta propuesta sonora eh, de un sistema de sonido sudafricano que además de todo viene acompañado de la universidad eh, de, de cómo se podría traducir el estepa. Pues estepa es los pasos, ¿no? Los pasos que se dan en el baile, la universidad del baile, ¿no? La del universidad es, de, de, la de la danza, de la danza, del steper sí es como los pasos, ¿no? Que, que pues estamos tratando de seguir para poder pues pues reencontrarnos al final de cuentas como hermanas y como sociedad, ¿no?, dar un giro drástico a, a, a lo que necesitamos realmente, ¿no? Nos acercamos a la, a la Embajada de Sudáfrica, te dan informes, son gente que, o sea, realmente tenemos que buscar medios, realmente ahorita hemos encontrado apoyos por medio de, de la cultura y pues se han facilitado también, especialmente ciertas cosas, no los espacios, pero se ha facilitado pues lo que es la conexión para poder apoyar un poco, y eso es muy positivo también, hemos avanzado, ¿no?, también, pero Pues bueno, pues aquí invitados, ¿no? El, el, el 19 y el día 20 de febrero a las dos sesiones que vamos a hacer. Va a ser una indoor y una outdoor. Va a ser una camping y otro va a ser, este, pues no sé, una sesión de un salón en la noche. Y pues son dos sesiones que van a costar en preventa 150, general. Y van a estar las preventas pues hasta un día o, o, o dos días antes del evento. O sea que pues imagínate son 150 ahorita hasta el, un día o dos días antes. El día son 250 por el control y por seguridad de todos y por ya tú sabes, ¿no? Y pues están las preventas en, en Tepito con Pablito, en Coyoacán con Manolo con Javi Ras en el Chopo, eh, ahí está la información Octavio, aquí en el estudio con nosotros, en el Oriente, en el Metro Puebla con Octavio, en Poniente con Uriel, en Illegal Squad en el Centro, y pues hasta en Ferrería, ahí están las preventas, y pues toda la banda está invitada a estas dos sesiones, Skanking Competition, ahí está el evento, quebra Etiopía son and University of Estepa 19 y 20 de febrero, pues toda la familia invitada, la verdad es que, que pues si nos pueden apoyar se les estaría súper elevado, la verdad hay mucha expectación por parte de mucha gente que también está progresando en las vivencias, en en pues en el sonido, en el conocimiento que ahorita pues se está desarrollando en la Ciudad de México, es momento pues que haya ese llamado también para las tribus para que apoyen ¿no? los, los eventos no Tan, pues no sé buena vibra no y positividad pero mejor eh, igual, igualdad de derechos para todos no sería más positivo no por eso también pues apoyando esto a esta gente africana ahí está pues eh, una buena oportunidad de encontrar eh, en la danza una unidad que por los que no conocen a este proyecto de Quebre Ethiopia Sound System Por ahí en el YouTube andan rolando muchos videos eh, y cada vez que toca y se presenta este Sound System... ...también pues se presentan unos personajes que guían la danza y pues llega seguramente un momento climático... ...en donde todos danzan al unísono del tambor, del corazón, de ese sonido africano que una vez expandió... ...con el caminar de la humanidad, así que pues gracias por darnos esa información... Y pues nos estamos viendo por allá en este sí. par de sesiones. Gracias, hermanos, no, y pues por el apoyo y por la, y por la conexión, y un poco, pues, reiterar la conexión también que tenemos con nuestros antepasados y con esta raíz africana que se está manifestando, pues, ahora en el sistema de sonido también, y hacer la conexión con, pues, nuestros antepasados, con la raíz que tenemos, con nuestras danzas, nuestro origen, si somos purépechas, si somos mixtecos, si somos pues, de aquí, de, de la capital, y, pues, en, en positividad, ¿no?, aprender un poco así, y, pues, hacer la conexión con, pues, con, no sé, nueva gente, con la gente que está interesada, que se está acercando un poco también, pues, corresponder, ¿no?, con positividad y, pues, con, con la información. Claro, pues, ahí está, compadres, ya saben, eh, 19 y 20 de febrero, En sesión quebra eh, quebra Etiopía Sound System acá en la Ciudad de México eh, bueno pues eh, los anfitriones acá la banda del Yakomand gracias compadres por compartir y pues nos estaremos viendo y, y eh, estaremos invitando ya se está invitando a la banda a través del viaje sonidero para que le caigan ya saben todas las tribus a danzar en esta comunidad Eh, de Dubers, ¿cómo ve compadre? Eh, positivo no, pues buena vibra, pues les mando un fuerte abrazo un saludote y pues positivos aquí este también pues recuerda estamos eh, promoviendo African Blood y Yacoman son Sun System eh, el evento, para que pues toda la gente pueda visitar en los Facebook de, de WMX African Blood, Yacoman si estás y toda la información ¿Va? Y pues los espero ahí, ya ya nos estamos viendo ¿Va? Estamos hablando estamos, eh, eh, Seguimos invitando a la banda la próxima semana Acá en el viaje sonidero Y bueno, pues gracias por la conexión Saludos allá a todo el crew Y bueno, pues eh, vibras positivas para este proyecto Que están impulsando ahora para febrero ¡Saludos banda! Ahí estuvo la comunicación con la gente de Jacoban, eh, a quienes agradecemos infinitamente la información que nos brindaron y pues no queda más que esperar a que esa fecha se cumpla. A que llegue el momento para danzar bajo las estrellas y con dedicación especial para toda la banda de Zapotitlán, porque la fecha del 20 será allá mero, en Zapotitlán, Tláhuac, en donde hace ocho años... Sonaba el reggae ambulante, noches enteras hasta llegar el amanecer. Del nuevo disco de Zion Train, Dirty Donza sonando a través del viaje familiares They say the Dirty Dunza is the root of all evil Tell them this is the truth to all people One complete lead, come lead in it Say the Dirty duns. Llegando lo nuevo de Zion Train Algo incluido en su más reciente LP Llamado Line of the Blind O Tierra de Ciegos En una combinación con Fita Wari y Jasmine Toto Muy rico sabor el de Zion Train siempre Con percha a la cabeza O oh, Grande Neil Perch Dirty Danza Sine Train Sonando a través del viaje sonidero Pues ya vamos regresando acá al viaje sonidero y esto que suena de fondo es Scion Train Matrameru Network Mix y pues esto se vende a través de una plataforma digital en su página oficial, sin embargo pues es un duplate que regaló para todos los seguidores de Reggae Ambulante y que lo pueden descargar desde nuestra página en, dentro del de compilado que sale para 2013 el Jimaikari el ritual de los primeros frutos este es el primer track Matra Network Mix el número M es un duplate especial de Neil Perch para este compilado y pues lo pueden descargar totalmente gratuito desde nuestra página Oigan, y enviamos un saludo a la banda que ya está conectando allá en Colima. Saludos para Tierra Mojada, que también apenas cumplió... Un par de años, ¿no? Un par de años. Felicitaciones, comadre, compadres de allá de Colima que están resistiendo. Que compartimos su felicidad y digno trabajo. Y pues acá seguimos en el viaje sonidero y bueno, pues estábamos ya platicando acerca de que lo que estábamos programando de música, en este caso Sion Train, pues eh, es parte de lo que va a sonar en este segundo festival, Earth Beat Festival, allá en Guadalajara, Jalisco. Sí, eh, pues una vez más esta concha acústica por allá, muy cerca del centro de Guanatos, eh, se llenará de pura conciencia con muy buenos exponentes internacionales, y nacionales que pues además de todo incluyen como todas las ramificaciones de, de lo que es el reggae a través de varias generaciones desde el Roots, pues hasta ahora lo, lo más novedoso eh, desde mi punto de vista es siempre a la vanguardia de Zion Train que con ya más de 20 años eh, en carrera no nunca nos deja de sorprender ¿no? y la manera de ejecutar en vivo pues es sorprendente Don Carlos también viene con Band en Vivo. Duke Vision Band es la backing band que acompañará a Don Carlos. Eh, seguramente pues dando un repaso por todos sus hits eh, y que serán coreados por mucha gente amante del Roots and Colcha allá en la Concha Acústica. En donde desde el lugar en el que estés se observa y se, se escucha muy bien. Y no tienes que hacer fila ni para hidratarte ni para ir es a... baño. Exacto. Sí, la verdad es que pues, me, el primer festival pareció una buena organización. Había por ahí un stand eh, de los hermanos raricas a quienes mandamos un afectuoso saludo. Y que esperamos verlos por ahí este año, el grupo Teucari, un abrazo, Teucaris. Gil, abrazo. Uh -huh. Y pues eh, hubo desde esta diversidad, ¿no? Me parece eh, se pues estuvieron proyectando videos eh, sobre el trabajo que hace el grupo Teucari Y entonces esa fue una inclusión bastante, bastante nutrida del festival Y me parece que este año pues eh, viene con todo el, Me parece a mí que el año pasado, 2015, este fue el mejor festival de reggae que hubo en México No sé tú Sí, de hecho eh, por ahí cabe mencionar que en los Dub Awards México, que propone por ahí la banda del Dub Knight, yo propuse pues ese festival para que fuera parte de la categoría de de en esa línea, me parece que el mejor. Ahí está, y este año 2016 pues viene con todo y, y a la ver tenemos aparte de del elenco, ¿no? ¿A quién, a quién, a quién? Du Bink era ya, pues yo creo que un hecho que que viniera a México y me parece que en este festival lo van a hacer de una manera bastante digna en términos de producción y pues no queda más que escuchar un poco de, de, de esta gran banda que como el año pasado también se presentó A ver, a ver quién se Matt acuerda, profesor? quién más, quién más estuvo por allá también Easy Stars, All Stars pero quién, quién, quién, quién Horas fue? ¿Horas Andy, sí, en esta parte Roots, pero quién, ¿quién en realidad fue quien le puso este toque contemporáneo en la forma de hacer reggae ah, recuerdas? Claro, pues de ¿cómo se llaman estos compadres? Este, que son una mezcla de jazz y de muchas fusiones de reggae Que es como, pues, postmoderno, diría yo ¿Sí? No sé A ver, ¿cómo se llaman? Si alguien lo sabe, que nos diga A ver, ¿quién es esta banda? Que... Eh, tocaron después de Mad Professor Y antes de... Y que de la, Israel la Vibration. De Israel Vibration Y... Groundation, fue que el año pasado justamente, pues ejecutaron de una manera extraordinaria y que aportaron esta, como bien dices, no sé si posmoderno un reggae posmoderno, más bien yo lo llamaría una música del mundo bajo en eh, la rítmica del reggae. Oye, es bonito el el mensaje que da el Earth Beat Festival. Y necesario, ¿no? El... México no necesita guerra, necesita reggae. Sí, bonito, bonito. La verdad es que ya estaremos haciendo un programa dedicado totalmente al Air Pit Festival. Por cierto, un saludo a la banda de la UDG, allá en Guanatos, parte de la organización de este festival. Al, la, al ramo de cultura UDG, por allá eh, compartiendo la producción de este tremendo festival que... Eh, seguramente elevará su número de asistentes Sin dudarlo Seguramente Se han corrido muy, muy buenos comentarios Y me parece que todos los que dudaron eh, El año pasado en lanzarse Este año no lo dudarán Así es, allá y nos vemos Los que vemos. fueron, repetiremos Allá nos vemos Oye compadre, vamos a escuchar algo De lo que sonará en este festival ¿Qué tal? ¿Sí o no? a todos los haídos del mundo para los que no están escuchando a través del cable este viaje sonider el 159 música sin fronteras vale no cambien I'm you Big One of mama, one of Oh oh It carmy message is time but I'm not cut it Ya, regresa. ¿y ya, y ya regresó el viaje sonidero. En su emisión número cincuenta y nueve que está casi a punto de llegar a su 159, final. Ciento cincuenta y nueve, ¿no? ¿Qué dije? 59 <risa> Estarías restándole <risa> muchísimo tiempo a este no, no, no. trabajo semanal de más de dos, de cuatrocientas horas al aire. Apenas, ¿no? Pero ¿Vamos a sí, claro. Cuando cumplamos 200 programas ya tendremos oficialmente, en realidad. Yo creo que se podría cumplir antes porque hay varios programas que duran más de dos horas Generalmente ya. cuando tenemos invitados, ¿no? Sí, ya llegamos yo creo que a ese punto de 400 horas casi Y Pero son esas 400 y además las que hay detrás, ¿no? Seguro que son ¿Otras, otras 400 Sí, harta chamba Pues saludos a la banda, acá la Mari está pidiendo un saludo Eh, Del de viaje sonidero para la banda Ahí el DJ Contradiction Un saludo eh, Luna Negra saludo, Saludos saludo, saludo, saludo. de, de, de, de María Desde Colima de María para ¿no? para ustedes. Ahí están ahí está. sus saludos chavas Usted pida Acá se le complace Con lo que se pueda pues Un saludo no cuesta nada O no mucho Acá no se cobra por mandar saludos, así ni, que aproveche. Ni por anunciar eventos, tampoco. Tampoco. Y así es de los organizadores pues que se mochen para cubrir el evento y escribir algo chulo sobre las cosas. Pues, siempre estamos abiertos. Nos vemos allá. El Earthbeat me parece que también es un festival que por el lugar en donde se da, permite el reencuentro tal vez de amigos que ahora su latitud en la que existen pues tiene que ver más con, con la cercanía del, del océano pacífico en este caso centro occidente, occidente, centro norte como de, del país pues ahí también se, se ven congregados de muchas personas que viajan a un... Pues a un esfuerzo que eh, pues se dará cita el próximo 6 de marzo por allá en Ceras Jalisquillas y pues allá nos vemos, ¿no? Saludos a todos. A todos. A Rusia. <risa> <risa> Saludos a Rusia. Para América a, Latina. Para América Latina. Saludos para camarada eh, Orlando, que en hace ocho días pudimos compartir la palabra a través del cable y pues eh, compartir su historia de vida de pedalear de México hasta Argentina. Así que solo le costó un año, un mes de su vida llegar hasta allá y muchas experiencias en el camino que parecerían más mitos que historias reales que contar. Oigan y hablando de esto de historias que parecen más mitos, pues los miércoles están de rodadas ya eh, ahí en el barrio ver, de Culiacán, el barrio Cubacán, la banda de barrio Conciencia junto con otros proyectos Volante y otros proyectos están invitando a rodar. Eh, los días miércoles, la cita es ahí en el mural del barrio eh, visiten la página del facebook barrio conciencia para que chequen el evento y pues se unan a estas rodadas que son para todo público, y que salimos en punto de las 9, porque si no se hace tarde Sí, hay que regresar pasadita a la medianoche, porque pues, para no desgastar el cuerpo más de lo que ya está Muy buena primera rodada y por seguridad no estaremos pues anunciando los destinos porque pues es difícil esto, así que una se no le tenga miedo a la bici y ciclonauté como dirían por ahí nuestros compaches de los ciclonautas. Pues así llegamos entonces al final de este viaje sonidero, la emisión número 159. Se nos cuatrapean los cables a veces. Saludos para todos, ¿sí o no? Saludos para todos <risa> y esta rolita como para los que... ...escuchan este programa sobre dos ruedas... ...y para quienes lo escuchan en la manera podcast... ...ya saben, a partir del miércoles ya está colgada esta emisión... ...y muy, yo creo que rola para seleccionarla y llevarla... En la bici Tiene mucho ritmo Y así nos vamos despidiendo Del viaje sonidero Número 159 el día de hoy Hasta el número 160 El próximo lunes Como cada lunes A las 9 de la noche Ya se la saben Único y original, gitano final. son viajeros, Ponchita, Ponchita peligroso. Different style, Different style. I don't need that at all.